Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arrancamos una semana después de un fin de semana repleto de actividades deportivas que nos han dejado muchas, muchas noticias. La principal... Pues en la que nos vamos a centrar hoy, sobre todo, eh, la celebración en el día de ayer de una de las pruebas más eh, peculiares y atractivas del calendario deportivo ubriqueño por su carácter multidisciplinar. Hablamos del Pentadolón Ray Ciudad Ubrique, que celebraba ayer su novena edición y, como en las ocho anteriores, el protagonismo de un apellido Santos Orihuela, Miguel Santos Orihuela volvía a llevarse la victoria en el Pentathlon, no ha ganado todas las ediciones, pero en todas ellas, salvo el 2016, que no participó por, por lesión, en todas ellas ha entrado, si no ha ganado él, ha entrado su compañero de, de prueba con el que ha terminado y ha, y ha cruzado juntos la meta. El año pasado fue Dani Román y en los anteriores pues su propio hermano Antonio Santos Orihuela. Ayer, siguiendo su estrategia, Eh, ...en esta prueba, poniendo un alto ritmo desde el principio... Eh, ...logrando un poco de ventaja sobre sus más inmediatos rivales... ...una ventaja que ampliaría y casi que sería definitiva... ...tras la modal tal, tras la, la prueba del mountain bike... Eh, ...muy dura y muy técnica... ...en la que siempre Miguel Santos Orihuale, Orihuela marca la diferencia. Segunda posición para Sergio Benítez de la Corte de Jerez... ...de la frontera tercera para Manuel Alejandro Saborido Alconchel... ...entró junto con Sergio Benítez... En principio se pensó que Alejandro Saborido iba a ser eh, el segundo clasificado en su campeón... ...pero finalmente los jueces le dieron la tercera posición. Esto es curioso porque en tres eh, participaciones Alejandro Saborido ha quedado tercero tercero en tres ocasiones. Así que eh, su vida gira alrededor del número 3 en esta eh, edición, eh, bueno, en esta, en esta prueba del Pentathlon right En lo que se refiere ya al Pentathlon Running, la prueba en la que se excluía... La disciplina del mountain bike, la victoria fue para el ubriqueño Rubén Torres Jaén, que eh, encabezó un podio totalmente ubriqueño. Joaquín Sánchez eh, fue el segundo clasificado, quizás una de las sorpresas agradables de la jornada. Y Pepe Garcés, el tercero, el top ten, tuvo repleto de, jugador, de corredores de nuestra localidad. Y también comentar que en categoría femenina, victoria para la obriqueña Noelia Borquez, eh, seguida de Inma Pais, otro obriqueña Natalia García, de Algeciras. Eh, Noelia, pues que ganó con cierta comodidad también, con más de trece minutos de ventaja, sobre la segunda clasificada. Eso es lo que nos dejó el pentalón y eso es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. También queremos destacar que ayer eh, se disputaban, en, en, en este caso, en la uh, localidad de eh, Chiclana, el Campeonato de Andalucía de atletismo en pista sub20, en el que participaron varios corredores ubriqueños. Eh, Antonio Lozano y Arturo Lamela corrieron la prueba de los 100 metros lisos en la que quedaron quinto y octavo clasificado de su, de, de su serie, los dos corrieron la misma serie la primera. ...con un tiempo de 11'96 para Antonio Lozano y 12'10 para Arturo Lamela... ...y ambos también consiguieron la medalla de bronce, eh, terceros de Andalucía... ...en la carrera de 4 por 100, junto a Alejandro Prieto y Manuel Jesús de la Rosa... ...compañeros del equipo Atletismo Jerez Club Deportivo. También en este campeonato sub-20 estuvo Eduardo Gómez Díez... ...que eh, fue quinto en la carrera de 5.000 metros... Eh, Antonio Lozano logró la cuarta posición en, en una de las semifinales de la prueba de 200 metros y en el salto de longitud, José Antonio Rubiales Hidalgo fue décimo. Esto se suma a lo que ya lograron hace un, la semana pasada, precisamente, en Carmona, eh, en lo que fue el campeonato eh, de Andalucía sub-18 de, de atletismo en pista. No fue en, en Carmona, sino en San José de la Rinconada. Eh, lo destacamos sobre todo porque tanto Antonio Lozano como Arturo Lamela y sus dos compañeros del Atletismo Jerez que quedaron terceros clasificados en este Campeonato Sub-20 se proclamaron campeones de Andalucía en el eh, Campeonato Sub-18 en la misma modalidad en la prueba del 4% en los relevos por lo tanto se pues, eh, siguen cogiendo medallas subiendo al podio los eh, jóvenes atletas ubriqueños, de esto ya hablaremos en los próximos días, como hablaremos también ...de lo que fue eh, las finales del tercer torneo de primavera de tenis... ...en categoría absoluta, José Manuel Salguero se impuso a Jorge Caro... ...por eh, dos set a cero, 6-4 y 6-3, y en la final de consolación... ...Jairo González hizo lo propio sobre Rafael Montes con un 6-4 y 6 a cero. A partir de hoy arranca lo que es la categoría femenina, femenina... ...de este torneo de primavera de tenis. A las siete de la tarde hoy se enfrentan Rocío Macías y Patricia Sikre... Y a las ocho y media, Silvia Benítez y Olga González. Junto a eso, también queríamos destacar que durante el fin de semana se ha celebrado el Campeonato de Andalucía de Clubes de Fútbol Sala. Mañana hablaremos de lo que nos ha dejado esta edición, que no ha dejado contento a todo el mundo. Eh, ...comentar que en categoría cadete eh, el equipo vencedor fue el conjunto del Bosque... ...venció a Pedregalejos de Málaga por 10 eh, a 4 en la final... ...pasó por encima del equipo malagueño... ...en categoría juvenil y eh, Herbalife de Cádiz venció en la final por 1 a 0... ...Brique Fútbol Sala, una final que se suspendió eh, por agresión al árbitro... ...a falta de 15 eh, minutos y se le dio pues, el partido por ganado al equipo gaditano... Y en categoría señor, el Ubrique Futbol Sala ganó al Bosque Futbol Sala, un conjunto del Bosque formado por jugadores de Volque, del Bosque, de, de Jerez, de Arcos, y bueno, venció, vencieron los ubriqueños con un auténtico equipazo por tres goles eh, a dos. También tenemos que hablar de eh, lo que fue el, también en, en este fin de semana, entre ayer Y antes de ayer, el 32º Campeonato de Andalucía de Pesca en Agua Dulce Masculina, donde los eh, ubriqueños, y los gaditanos, no pudieron estar en los puestos altos, los componentes del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva. También del Gran Premio Ciclista de Alcolea, prueba puntuable para la Copa de España y la Copa de Andalucía de Ciclismo en Ruta Máster. Ninguno de los tres componentes ...del eh, ciclo Castillo subió al podio en, en esta ocasión... ...ni José Miguel Bueno, ni Rafa Rincón, ni Paco eh, Benítez... ...también se celebró el Maratón Sierra de Montecoche... ...segunda posición máster 40 para eh, Andrés Cintado... ...el Campeonato de España de Carreras por Montaña... ...en línea, que tuvo lugar en Borriol... ...Castellón, Maratón de Borriol... ...Francisco Pazos eh, terminó en la posición 74... ...de la general y 23 de la categoría veterano... ...y también hubo representación ubriqueña... ...en el 31º Memorial Sargento de Infantería de Marina... ...Carmona Páez, prueba de 10 kilómetros... ...en la que Francisco Javier Jaime Moreno fue decimocuarto... ...de la general, segundo de su categoría... Y, ...y Juan María Ordoñez Fernández... ...fue quincuagésimo eh, cuarto y noveno de su categoría. Por último... Decir que hoy se abre el plazo de inscripción para la Liga de Verano de Baloncesto del Patronato Municipal de Deporte. Va a estar abierta hasta el próximo 26 de junio. Se pueden eh, formalizar las inscripciones en el edificio administrativo de la piscina municipal y pueden participar equipos mixtos cuyos jugadores tengan una edad a partir de 14 años en adelante. Los partidos se disputarán en el pabellón polideportivo municipal es un tercio de la pista, mientras que las semifinales y final serán a pista completa, del 2 al 26 de julio. Eh, de todo esto, eh, hemos dado un pequeño avance de lo que nos dejaba el fin de semana, lo que nos han comunicado también el día de hoy, y nos vamos a centrar en el pentadón, un par de anuncios publicitarios, y enseguida volvemos. <música> El Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, Oficina en Ubrique, comunica que el 22 de junio finaliza el pago en periodo voluntario del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del Ejercicio 2018. Los contribuyentes que deban hacer el pago de los mismos podrán efectuarlo en cualquier oficina bancaria colaboradora, mediante dípticos o a través de la sede electrónica en la página web de la Diputación de Cádiz. Aquellos contribuyentes que no hayan recibido los dípticos o lo hayan extraviado podrán reclamarlos en la oficina de Ubrique en calle Juzgado número 3, en el edificio de usos múltiples, planta baja, en horario de 9 a 1 del mediodía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 ...en 17 minutos de la tarde y entramos inmediatamente... ...y en materia nos quedamos con el resumen... ...de lo que fue el Pentadón Rail Ciudad de Ubrique... ...porque tenemos bastante que, que escuchar a los protagonistas... ...e impresiones que recabamos en la tarde... Eh, ...en bueno, medio día tarde de, de ayer domingo... ...decir que en el Pentadón raico como hemos dicho... ...Miguel Santos Urihuela de nuevo se llevó la victoria... ...con mucha autoridad... Eh, ...como comentábamos antes, se puso en cabeza muy pronto... ...nada más tomar la salida... Eh, aunque todavía no terminó de descolgarse de sus más eh, directos rivales en, en ese primer tramo de carrera a pie donde sí lo, lo logró ya fue en el tramo de mountain bike como hemos destacado antes, una modalidad eh, pues eh, muy, dura, ¿no? muy dura y técnica y que, en la que Miguel Santos Orihuela se defiende a la, a la perfección es un perfecto conocedor además del, del recorrido Eh, ...entró solo en meta, con dos horas y dieciséis minutos, catorce segundos... ...seguido de Sergio Benítez, de Jerez, dos veinte treinta... ...y Manuel Alejandro Saborío, dos veinte treinta... ...estos dos eh, corredores que en el último tramo de la prueba... ...pues ya hicieron o terminaron juntos... ...y ocuparon, o en este caso flanquearon a Miguel Santos Orihuela... ...en el podio. Destacado también la quinta posición de José Carlos Márquez Franco... ...dos treinta y tres cincuenta y cuatro... La séptima de eh, Francisco Jesús Panal Viruez, 2.36.57, que le sirvió también para llevarse la tercera posición de la categoría veterano. Sebastián Rodríguez Panal, fue octavo, 2.37.00. Carlos Javier Arena Chacón, noveno, 2.37.02. Alejandro Gil Rojas, décimo, 2.43.04. David Jiménez Fernández, un décimo, 2.45.006. En lo que se refiere a la categoría promesa, por cierto... ...en la que los dos eh, eh, corredores que subieron al podio fueron ubriqueños... ...Juan Romangago, con un tiempo de 2.59.00... ...primer clasificado de esa categoría Promesas... ...y vigésimo de la general... ...y Adrián Torres Pere, 3 horas 19 minutos 45 segundos... ...en lo que se refiere ya a la modalidad running... ...victoria para Rubén Torres Jaén, ...que hizo casi lo mismo que Miguel Santos Orihuela... ...desde el primer momento se puso en cabeza tirando... Y, y sacando distancia a sus rivales Logrando entrar en meta con casi cuatro minutos de ventaja Sobre el segundo clasificado Rubén eh, Torres completó la prueba con dos horas, cuatro minutos, trece segundos Segunda posición para Joaquín Sánchez eh, Dos horas, cero, La sorpresa de, de la prueba Joaquín Sánchez pues que relativamente lleva poco tiempo en esto de las carreras Y allí dio un auténtico recital Completó una grandísima actuación eh, Sorprendiendo a propios y extraños Y tercera posición para Pepe Garcés, con 2'09'54. Tras él, eh, eh, cuarto, César Río Romero, 2'10'11. Diego Reina, quinto, 2'12'59. David Domínguez Bueno, 2'17'51. Francisco Jesús Abelino Bautista, 2'20'30. Julio Mateo Río, 2'21'45. Rubén Lucas García Gago, 2'24'01. Y Domingo Garcés Franco, 2'25'00. Carlos Gil Gago, 2'25'11. Ese fueron los, el top ten. De la, de la general. Y en categoría femenina, Noelia Borquez eh, que ganó con mucha autoridad, dos horas 40 minutos 10 segundos le sirvieron para llevarse la prueba por delante de la también Ubriqueña Inma Pais, 2 53 54 y Natalia García, 2 53 55. Eh ambas entraron juntas en meta y destacar que ambas también este año consiguieron eh, subir al podio de la General en la carrera de la, a, de la, la Carrera Popular Nutrias Pantaneras del pasado mes de octubre. Vienen a Ubrique, repiten con victoria ambas a, amigas en, esta, en este Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique. Pues no vamos a añadir más, porque todo lo que tenemos que decir lo, vamos a, lo van a poder escuchar en las entrevistas que le hicimos a los protagonistas. Eh, con eso os dejamos. En el caso tercer clasificado de la general en la prueba running de este pentathlon ride con eh, José Garcés, buenas tardes y enhorabuena. Muy buenas tardes, tú? Pepe, ¿qué tal ha ido la carrera este año? Pues mira, la verdad es que bastante bien porque empecé fuertecillo porque estaba con ganas de correr, las piernas están ahora más, estoy entrenando más fuertecillo y las piernas están ahora más ligeras y entonces pues, quise probar dando un poquito de, de salida más rápida a ver cómo me iba a encontrar y luego ya ve el río a ver cómo me iba y me he encontrado bien de primera hora y no quería bajar, se me estaba subiendo un pelín el gemelo el del esfuerzo pero he tirado he tirado para adelante a ver lo que lo que me salía y ya está. Lo raro en una prueba tan multidisciplinar como esta es que termine sin que te duela nada, ni que sin que te resientas ¿no? Bueno, es verdad es, es lo más normal, lo más normal es que te se suba algo siempre, o incluso estás casi esperando a que, que te pase algo de esto. Lo mío hacía gusto cuando nos llamaba a meter la primera vez en el río que al de escaloncillos por Pues tuve la sensación esa... ...pero bueno, eso se sabe que, que son cosas de estas... ...y tiras pa'lante y ya está... ¿Qué tal el río? Estaba el agua muy fría... ...¿se ha notado el impacto del cambio de temperatura? Bueno, la verdad es que no se ha notado tanto... ...porque si te das cuenta... ...el día no está tan caluroso como otros años... ...entonces la temperatura no ha sido tan radical... ...y el agua yo la he notado... ...hombre, fresquita porque tiene que estar... ...pero que, que no había un cambio tampoco... quizá más en la piscina que al meterte eh que trato de cuerpo partero eh, claro. sí. tirarte, entonces quizás sí, pero por lo demás bien. Uh -huh. y la carrera la carrera fluvial, me refiero, este año sí que lleva un poquito más de de caudal, digamos, el río se, se ha endurecido. Claro, claro, se nota, esto se sabía ya de antemano, estos días atrás viendo el caudal como tú dices del río, se veía que iba a estar porque lleva más agua. Afortunadamente de la lluvia esta es lo que nos han hecho acá un buen río. Claro que cuesta más trabajo y sobre todo quizás, yo no sé, yo siempre lo digo, para hacer una persona más bajita, quizás también cueste más trabajo y eso es verdad. Y la verdad es que sí... que lleva más más de esto ha costado un poco más ...y eh, la subida no tanto porque eran menos subida que otros años que no no han hecho nada hasta abajo, pero bueno, sí se ha notado, se ha notado. ¿Cómo se organiza uno una estrategia en una prueba tan regresada, con tantos cruces? Yo no sé si algunas veces eh, tenéis la sensación de que vais perdido la, la gente, los voluntarios orientan bien, ¿cómo, cómo se hace todo eso? Mira, eh, la verdad es que se hace casi orienta oriental, orientalmente de, de otras veces, ¿no? Mm y Siempre hay cambios ¿no? Siempre hay cambio Yo de eso tenía una duda Cuando ya me pusieron Cuando salían los 9 caño Me pusieron la camiseta blanca es que Claro, Bisque, uh, como el, el segundo gel, delante el mía Me llevaba tan... más o menos un minuto no, no tenía una distancia visual Ni el de atrás tampoco Entonces cuando yo creía Que había que meterse por el convento Cuando me mandaron otra vez a La Parra Ya yo estaba como despistado Incluso le pregunté a un voluntario ¿Seguro que han pasado por aquí Dos con camisetas blancas? Creo que sí, creo que sí Pero bueno, ya está Y luego lo de la estrategia, pues una estrategia, eh, nosotros que somos de running de montaña, el olivar nos encanta, eh, y luego la parte del carval también nos encanta, y yo creo que está súper bien. Lo que ha sido la carrera en sí, nos hablaba que, bueno, lo que eh, en la salida eh, habéis puesto un ritmo fuerte, se ha formado ahí un pequeño grupo, ¿cómo, cómo ha ido? Lo que eh, digamos, la crónica de la carrera en ese momento. Esto, fecha. mira, la crónica es que ha empezado bastante fuerte Rubén, Rubén ha tirado desde primera hora super fuerte, eh, eh, no ha dejado a, a los dos, tercero, a, ter, segundo, tercero, cuarto, nos ha dejado prácticamente ya en la piscina, en el cerro, ya no llevaba unos 30 segundos por ahí. Él ha tirado super fuerte y de hecho ha hecho la carrera solo, él se ha ido super fuerte. Luego sí que es verdad que estaba yo segundo, luego vino, vino Joaquín, que Joaquín hay que felicitarlo porque ha hecho un pedazo de carrera el Chabat, no sabía yo que estaba tan fuerte, digamos. ¡Se Y a partir de ahí lo que hemos sido, lo que hemos hecho ha sido él tirar, yo detrás de él, y la distancia que me estaba sacando de 30 a 40 segundos la he mantenido con casi un minuto, y la verdad que sí, luego la sorpresa ha sido que yo estaba esperando a mi compañero César y a mi hermano, a ver si los veía detrás, no me lo, no me lo llegaba a, a tenerlo, y yo, luego al final sí me he visto a César que me ha avisado que venía detrás mía, y hemos entrado casi juntos, vamos. Oye, Pepe, eh, ahora mismo hasta la altura de la temporada nos vemos muy metidos en pruebas. No sé si es porque yo no me entero, porque ahora mismo estáis en ese aspecto relajado. Nos comentabas que estás más metido en, en un entrenamiento ya fuerte, ¿no? Sí. ¿De cara a qué? mira, de, bueno, ya de cara, como tú bien sabes del Valle de Hena, que siempre nos gusta nos gusta siempre entrenarlo bien lo que te digo antes de no hacer tantas carreras o por ejemplo, meterme más en entrenamiento porque he llegado al punto, ya también será de la edad también, que, que te diviertes más entrenando, es decir si sale, por ejemplo, los días entre semana, tienes tu plan de entrenamiento, luego los fines de semana pues coincides pues, con tu compañero con César Paná, mi hermano, Dani eh, eh, se disfruta más entrenando que quizás toda las semana de carrera te entra, te, te causa un estrés, ¿no? Y yo creo que, que los entrenamientos me gustan más, vamos. Ya por último, cómo has visto el ambiente de, del del Pacto 90 años? Bueno, el ambiente también es exquisito, está bastante bien, la gente se concentra en los puntos quizás más bonitos de la prueba, como el el lago que se que se forma allí artificial allí en lo de Uvilao. La verdad es que la gente te va poludiendo en cada instante, incluso en el carril, la gente del carrito a misebuerca también con la prueba porque pasa por su barriada. La verdad es que le he visto un ambiente exquisito. Nada, Pepe, que muchas gracias y enhorabuena. ¿eh? Muchísimas gracias, desde aquí, bueno, muchas gracias a siempre por acordarte, felicitar a la prueba, juan Wancry y a tus compañeros, por por, por bueno por darle un día a la prueba, a los voluntarios, a todos los corredores y corredoras, y bueno, y nos vemos aquí en el próximo año. Venga, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. Pues estamos con Joaquín Sánchez, que ha sido pues una de las sorpresas en esta novena edición del Pentadón, en la modalidad Ronin, segundo clasificado de la absoluta. Joaquín. Buenas tardes enhorabuena. Buenas tardes, soy muchas gracias. Que vaya carrerón que te has marcado, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, yo eh, te he comentado que a lo primero en la salida vi la gente que había y no me lo creía, la verdad, porque yo llevo un poco en el mundo este, yo soy más de fútbol sala y furbo y bueno, según eso los entrenos, que me entrena Miguel Orihuela, pues me dio que iba a quedar de los tres primeros, yo era una locura pensar esas cosas, viendo eh, eh, la gente que había, ¿sabes? Pero bueno, mantení el ritmo de carrera, empecé fuerte, la verdad, empecé fuerte, y me tuve ritmo, me encontré bien... ...en la primera huerta ya me dijeron que iba segundo... ...yo me creía que iba más para atrás... ...y mantuve mi ritmo... ...yo jamás iba a pensar que quería que iba segundo... ...yo mantenía mi ritmo, según eso los entrenos... Eh, ...4'10, 4'15, 3'50 la bajada... ...en la subida me mantenía a un ritmo más o menos punteando y bien, la verdad que sí, ya cuando hice la media huerta ya me lo creí un poquito más, apreté la verdad que me ha costado un poquito, pero apreté y ya cuando venía bajando río ya me lo creí ya ese, vamos, lo que se de... dice el, el resto, ese resto y ya, vamos bueno, ya me lo creí que de segundo, la verdad es que ha sido muy bonita y dura, la verdad La carrera, la, la running eh, muy rápida, porque desde el principio se ha formado un pequeño grupo que había puesto un ritmo alto desde, desde la salida sobre todo lo ha marcado Rubén el ritmo alto que, bueno ...que ha hecho la carrera en solitario, tú como... ...sí, la verdad, eh, claro, yo es que mi objetivo era ese... ...yo era empezar rápido... ...porque yo sabía que por detrás de las piscinas... ...se fue una pelotera porque los, como los carriles son estresos... ...y si salía muy para atrás... ...mientras que pasaba la gente... Le, ...la cabeza de carrera se me iba ahí... ...entonces yo decía, tengo que empezar fuerte... ...por el tramo ese y de los primeros... ...y después ya por el parque... ...o, o por el convento... ...ya ir adelantando gente... ...pero yo me mantenía el ritmo, digo... ...tengo que empezar fuerte y ponerme de, en cabeza de carrera... ...la verdad que no he visto a Rubén... nada más que en la primera huerta lo vi subiendo al depósito, que le pusieron un, un sí, digamos, como un punto de abituallamiento ahí, y lo vi ya no lo he visto más, y ya hice me fue, pero vamos, ahí en la segunda vuelta me dieron que iba segundo y yo a Rubén ya no lo he visto más, sí. pero vamos bien, iba, iba tercero, la verdad iba tercero, porque delante mía iba Pepe, creo que era, y en el río yo iba muy pegado a él, y le pasó algo, me parece que me dijo, que me contó que se le había subido el gemelo. Y entonces claro, yo lo pasé, le di como estaba tal, me dio que tirar a tirar y me fui y le fui sacando tiempo, tiempo, tiempo hasta que le saqué una poquilla ventaja, ¿verdad? Lo he tenido controlado a la gente. Sí, la lo tarde. tenía controlado en todo momento porque claro, había gente que me decía, "Va segundo, va segundo." Yo esa a mí me pone mucho más nervioso porque claro, yo, como te digo, ...soy novato en el mundo este y sí que es verdad que, que que yo no estoy acostumbrado a esto, yo la primera vez que que que en una carrera y el tener gusanillo ese detrás de, hostia, viene el tercero detrás, hostia que me van a te hace que, que tenga un puntito más de en carrera. Y he estado mirando para atrás muchas veces Y la verdad es que no lo he visto a Pepe Escuchaba jaleo de gente y decía Ahora no sé si es de bicicleta o es el tercero que viene en running Pero claro, yo me mantenía a mi ritmo La verdad, yo he mantenido el ritmo y bueno, me ha salido bien la carrera ¿Qué te ha parecido más duro de, de la prueba? ¿Subir escalones, las bajadas, la prueba del río? Bueno, yo creo, y precisamente, yo no sé, se lo comentaba un amigo de mío El año pasa, sufrí más que este año Yo no sé si es que he entrenado mucho mejor en este año sí, sí que es verdad que, que llevo tres meses preparando el año pasado me pegué poco tiempo y me sido más dura la del año pasado que esta, pero sí que lo que más me ha costado ha sido subir al depósito, subir al depósito, es afarto, estamos empinados, la primera se sí la he hecho totalmente corriendo y la cuesta de San Antonio igual, pero ya la segunda tuve que bajar el ritmo, echarme a echarme boca abajo y subir con las manos los cuadrices. Pero vamos, muy bien Lo más duro para mí ha sido subir al depósito el río qué tal? Eh, el río muy bien la, la subida del río, la contracorriente Bien, no, yo me creía que me iba a costar más Es verdad que el año pasado no llevaba agua mm. Este año sí lleva agua corriendo y cuesta mucho más Pero mayo muy bien Yo me creía que iba a estar más fría Todo el mundo decía, uh, el agua está muy fría Pero qué va, cuando te metes en carrera y vas en competición No piensas en agua ni piensas nada Pero no se me ha hecho tan dura, la verdad Se me hizo más dura el año pasado, como te he comentado Pero este año no se me ha hecho muy dura Lo he hecho bien, sabía que era cuesta arriba Mantenía ritmo Eh, vamos, muy bien, muy bien, muy bien. No hace más eso tan dura. Dice que llevas varios meses preparando la prueba, que cuántas veces has podido hacer el circuito. Pues si te digo la verdad, ni una. No es he el circuito ni una. Siempre he dado la huerta al pantano y subido al mojón. ...es lo único que es he eso... ...porque yo soy de los que... ...no me gusta entrenar mucho por lo que es la, la carrera... ...ni sabe nada de la carrera... ...porque después sufro como diciendo... ...voy corriendo... ...y voy pensando... ...uh, todavía tengo que llegar no sé dónde... ...todavía que a tantos metros para no sé de cuánto... Y, ...y creo que sufro más... ...prefiero empezar carrera... ...y ver circuito nuevo ...y no eso he nada de eso... ...solo eso... He ...huelta al mojón... Eh, huerta Pantano, perdón, y subir Darmogon y baja a la cancha. Eso sí es muy ¿Alguno entren. Algunos hacen el recorrido más que nada para quedarse, porque sí. es un poquito complicado. Es complicado, es complicado, pero yo no, yo lo sabía el recorrido del año pasado. Sabía y Miguel me comentó porque él sí la ha entrenado con la bici y me decía que que era muy técnica, la bajada del depósito pavado, tenía que tener cuidado porque era muy técnica. Y a mí me gusta, me gusta, bajada. yo bajando en lo que se me da mejor, las bajadas. Me tiré, me tiré como yo suelo hacerlo y vamos, mayo estupendamente, mayo muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tú comentas? llevas poco tiempo me, eh, en esto de las carreras por montaña o una o pruebas multidisciplinares como esta eh, en ese sentido ¿dejas ya a un lado el fútbol y el fútbol sale y te vas a quedar solo con esto? No, creo, yo es que soy muy competitivo yo cuando me comprometo con una cosa yo hasta que no termine no la acabo yo me comprometí con mi equipo de fútbol sala que es el estudiante y yo voy ahí con ellos a muerte ahora tenemos el trofeo Ignacio Peralta después tenemos la maratón y hasta que no termine Y como te he comentado, yo hago muy pocas carreras, sí si me gusta salir a correr y cuando voy con mi hermana Marieneve y mi cuñado, pues, ¿nos vamos a apuntar a la de las pues carreras, yo me apunto, vamos a la... pero yo furtivo, lo que es furtivo y sí lo he dejado con los aspirantes, porque han entrado muchos niños nuevos, hay que dearle tiempo a los chavalillos y me dedico a maloquea, a sala y a las carreritas estas que me gustan mucho, la verdad. No sé si en un futuro, las dejaré y me, que me dedicaré no a la montaña. No tengo en mente. Pues no, no no tengo... Conforme Exactamente, conforme vaya cegando, llegando. Mi hermana es la que me informa de las carreras y me dice, nene, hay una carrera en tal, nos apuntamos, venga, pues nos apuntamos. La entrenamos, la preparamos, la demos Que no, pues nada, que es lo como que dicho yo estoy novato y no sé ni las carreras que hay ni nada. O Miguel me comenta, Joaquín, hay una de montaña en bicicleta en tal lado. Vamos, y voy con él, y así voy. Y poquito a poco metiéndome en el mundo este, que me encanta, la verdad, me encanta. Nada, ah, Joaquín, muchas gracias y enhorabuena. ¿eh? Nada, muchas gracias a ti, Jesús. Bueno, y estamos con el vencedor de la modalidad running de este Pentadón Ray Ciudad de Ubrí, Rubén Torres, buenas tardes, enhorabuena. No, buenas tardes, ¿Qué tal? Muchas gracias Parece ser que desde el principio te, te has planteado esta carrera en mía, ¿no? No me lo había planteado hasta que empezó la carrera. Cuando empezó la carrera empecé fuerte, quizás hacer el primer tramo, bueno, el primer tramo, lo que es la huerta, el poli, meterme en la piscina, el circuito de obstáculos, hacerlo rápido... Y ya cuando entré en el IVA ya dije mi ritmito, ya cogí mi ritmo y ya está, y ya está el final. Lo que nos han comentado los demás que han ido a ver tuyo, a tu ritmo, vamos, que tú eres el que ha impuesto el ritmo de la carrera. Sí, claro, yo he salido fuerte, uh -huh. desde el primero, vamos. ¿Y no has tenido ni ningún momento por esa primera posición? ¿Has conseguido una, una ventaja, digamos, cómoda para yo tener no sab... los primeros kilómetros para afrontar el resto de la prueba? Yo no sabía en qué distancia venía el segundo Entonces siempre he ido apretando un poquito más Un poquito más Porque como no lo sabía No sabía si venía cerca o venía lejos Entonces un poquito más, un poquito más Y me he, re me he reventado un poquito uh -huh. a ¿Sabes? Yo llega sabe que venía Porque por lo visto cuando, cuando he llegado Me he cuenta cuando he llegado a meta Que no venía, que no venía Digo, oye, podía haber bajado un poquito el ritmo Y haber llegado mejor Pero bueno, tampoco No hemos calentado tanto Para, para la gente que eh, a la hora de, de analizar las pruebas, dicen, como una prueba tan corta, eh, puede tener esta dureza, eh, alguien que ha de hacer muchos más kilómetros, de, una corta tiene que ser más, más llevadera, pero claro, aquí lo que importa es el ritmo, ¿no? Claro. Es una carrera muy explosiva, muy explosiva y ahí, lo digamos, la juventud y la fuerza es la que, la que más Sí, está, ¿no? él, él está preparado. Yo, por ejemplo, no corro desde... no entreno bien, así que me he pegado mis dos carreritas, tres carreritas, como mucho... ...desde la 101... ...no he vuelto a correr, a entrenar de calidad... ...y digo bueno, me apunto a la carrera... ...veo qué pasa y ya a partir de ahí... ...pues empezamos ya entrenamiento ya con otro objetivo... ...y, y me ha ido bien... ...estigo ¿Sí? teniendo el ritmito bueno... ...y nada, hay que aprovecharlo ahora que, que lo tengo... ...para hacer una, una buena carrera... Eh, ...digamos cuál es la estrategia a seguir... ...dónde tienes que apretar más... ...dónde tienes que guardar fuerza... Porque es un terreno muy muy regular, mucha subida, mucha bajada En esta carrera mmm, hay que darle caña antes de meterte en el río Hay que apretar antes de meterte en el río Una vez que te metas en el río, bajas el ritmo porque es una zona muy técnica Más técnica que la montaña porque tienes que tienes que levantar las rodillas Hay mucho agujeros, el agua también te frena, está fría Entonces, quieras que no, baja el ritmo Por lo menos yo he bajado el ritmo ahí He aguantado solamente y ya está uh -huh. Y ya cuando salía del río Apretaba Al final no ha sido río para tanto Como se temía en días anteriores Digamos por el cambio de temperatura de No, temperatura. No, ha sido, no ha sido para tanto Estaba fría, eso sí es verdad Estaba fría, más fría que la piscina Pero estaba bien Y a diferencia del año pasado, claro, el caudal, ¿no? el caudal. Este año llevaba más caudal que el año pasado ¿Qué tal has visto el ambiente por las calles? Muy bien, muy bueno, muy bueno Como todos los años, espectacular Mucha gente y la gente se hueca Aquí con el deporte y animando Lo, Digamos que un plus Es también conocer el terreno Porque vemos que en la, en la carrera a pie Todos habéis sido rubrique, todas las primeras posiciones ¿no? Claro, el conocer el terreno te ayuda Te ayuda a saber dónde apretar, dónde no Por dónde tienes que coger Saber las calles Bueno, yo me iba equivocando de esta manera. Muy <risa> enrevesado el recorrido, ¿no? De sí, tiempo. muchas calles, pero está guay. ¿Tú has entrenado antes? No, yo no, ya te he dicho que no he corrido ni he entrenado, nada, he corrido en mi trabajo y aquí una vez, un sábado que me fui a dar una huertecita al pantano y ya está. ¿Te ha sorprendido algún algún corredor en particular? Joaquín, Joaquín es un carrerón que no veas y menor a buena para él porque, vamos... Nadie se lo esperaba, no se lo esperaba ni él, porque está hablando con él. Uh -huh. Pero que muy bien, hombre, ha entrenado, está fuerte y es lo que tiene que aprovecharlo. Pues tú dices, tú ahora mismo tienes un puntito bueno, eh, ¿qué es lo que te plantea así a corto plazo? ¿Descansar? ¿Tienes un objetivo ahí a la vista? Pues tengo, mi objetivo es entrenar para para la nocturna de Villalengua. Uh -huh. Pero antes de la nocturna quiero hacer carreritas cortas de populares... ...o medias maratones... ...de asfalto ya... ...sí, de, de asfalto... ...o carreras nocturnas... ...traes nocturnos... ...que son cortitos... ...que son menos de 20 kilómetros... Y, ...y hacerlo y... ...a mí... ...ahora tengo ganas de correr rápido... ...de hacer carrera rápida ...entonces pues... ...eso es lo que me pide el cuerpo... ...pues estaré ...es decir... ...no meterme tanto en la montaña... ...no probar con... ...con otra, sí, otra modalidad... Probar, ...sí, probar, entrenar... ...claro, ya el verano también... ...pega carreritas cortas... ...no pega tampoco pegarte el palizón. Y nocturna. Y nocturna, por pues la noche que está más fresquito. Nada, gracias, A ti, muchas gracias. Bueno, y ahora estamos con la que ha sido tercera clasificada en la modalidad Running de este Pentalon Ride con Natalia García. Bueno. Natalia García, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Repetías eh, en Ubrique, pero en una circunstancia muy diferente a, a, cuando venías, a cuando has venido por primera vez, ¿no? Totalmente, porque cuando vinimos fue en septiembre del año pasado, en la carrera de, de las en octubre. Y claro, una carrera de asfalto y demás, pero esta yo pensaba que iba más o menos a lo mismo, pero no, no, hemos tirado por la sierra, la verdad que espectacular, vamos, muy bonita. Nos dicen que, en parte, os han embaucado al grupo de amigas o las vendieron también bien que, que no se les sí, pudieron bueno, resistir. Sí, bueno, eh, eh, un amigo nuestro, que, que es de aquí, de la zona, eh, vive aquí, nos dijo que nos apuntáramos, que estaba muy bien, que era muy divertida, pero, ah, que era una cosita corta y tal. Claro, yo no me esperaba 20 kilómetros, además, con estos desniveles y subiendo a la sierra. Complicado, complicado, sí, pero muy bien, muy bien. Nos comentaban, misma que os la habían venido también, que si llega a lo mejor, a saber, la dureza, es lo mismo, no venís, ¿no? No, porque venimos de hacer los 101, venimos de varias carreras largas, entonces la musculatura se se resiente, hay que descansar un poquito. Y yo tengo la rodilla un poco fastidiada, con lo cual no quería tampoco meterme, pero bueno. <risa> ya en la primera vuelta he visto lo que había y ya en la segunda digo, bueno, pues vamos a aguantar como se pueda y ya está. Aparte de su carácter multi multidisciplinar, que hay varias pruebas Claro, la diferencia con una prueba larga es que esta es muy explosiva. Aquí tenéis que sacar, sí, digamos, otras no, no, no. cualidades que, por ejemplo, en uno 101, donde casi todo es resistencia sí. y fondo, ¿no? Claro, claro, claro. Aquí es más explosivo. Eh, bueno, el meterte a mí lo que peor he llevado así sido la primera vez que hemos dado la vuelta que nos hemos metido en la piscina. Uh -huh. No, no, en la piscina me ha dado como un... no sé, lo he pasado mal, lo he pasado mal. Porque además yo he un poco más o menos bien y no, no he sido capaz de nadar los 50 metros, vaya. Sí imposible, imposible y en el río, bueno, se lleva, se lleva el río, bien. Yo me lo esperaba más frío porque decían el río está muy frío, muy frío, muy frío, pero no, la verdad es que bien. El contraste, ¿no? El porque contraste con la piscina después sí, de venir corriendo. Sí, tercero. sí, venías corriendo, nos hemos tirado así de golpe y a mí me ha dado como el cuerpo me ha hecho como un flash, no sé, muy extraño, pero, pero eso solo ha sido la primera vuelta. Solo, solo, ya, ya luego no. De ya luego me he tirado, he nadado, he disfrutado porque ya está, o sea, ya una vez que ya he visto el recorrido que había, digo, bueno, ya disfrutarlo y ya está. que Y locuramente deportivo creo que se le habéis planteado un grupo de amigas hacerla junto, ¿no? Sí, sí, amigas y amigos, sí. Somos ocho, me parece, los que hemos corrido, chicos y chicas. Bueno, mi marido, mi hijo también, o sea, que muy bien. Entiendo, por lo tanto, que lo que es la... Lo, ...lo puramente competitivo... ...el, el pelear por la plazas de podio... ...ha no. en un segundo plano... No, no, ...y te no. encontrado con él... No, ...no, no, no, por supuesto, por supuesto... ...yo para mí es terminar... ...y terminar como yo digo... ...con una sonrisa, sabe ...terminarlo y bien... ...y disfrutar, sobre todo disfrutar... ...hay varias varias zonas muy complicadas... ...digamos por el desnivel, la dureza... ...¿cuál es la que te ha parecido a ti más...? ...lo que pasa es que a mí subir... ...subir no me cuesta trabajo... ...me cuesta más trabajo bajarla... ...o sea, yo lo he pasado mal... ...bajando desde la sierra hacia abajo... Eh, mm, sí, muy mal, muy mal porque mm, se me carga mucho los cuádrices porque me pongo nerviosa se me han rotado las piernas pero subir no... bien, subir bien ¿Es la primera vez que corres por un río? Sí ¿Qué, ¿La ¿Qué tal la experiencia? <risa> la verdad es que mm, me ha resultado incluso un poquillo agradable, ¿sabes? O sea, porque vienes así eh, con el cuerpo en, en calor y tal y te metes, te refrescas y no, no, no está mal, ¿eh? No está mal me lo esperaba peor, la verdad Una, una prueba, digamos, con tanto recoveco, tantos sí. cruces eh, Organizativamente, que te ha parecido? Fantástico, o sea, fantástico Porque eh, en los dos puntos que había de habituallamiento La verdad, en zonas estratégicas Porque empezabas a subir o La verdad es que muy bien Y la gente estupenda de este pueblo es maravillosa ¿El ambiente parecido al de la carrera de las nutrias? Sí, muy parecido, muy parecido O sea, fantástico O sea, volveremos es lo iba a decir, estás cogiendo el, el gustillo brinque, sí, ¿no? Sí, sí, hombre, la verdad es que este pueblo es muy bonito, es entrañable y la gente más porque la gente es muy llana, yo me considero, soy de Algeciras, pero yo me considero una persona muy humilde y muy llana, entonces mmm, se me asemeja al comportamiento mío, sabe Bueno, Natalia, ¿y ahora que tenemos así a la vista, descanso? O? Pues ahora mismo nada, descanso, descanso hasta octubre, por ahí, ya de momento, ya veremos, ya veremos, ya veremos, a descansar. Nada, Natalia, muchas gracias, nuevamente enhorabuena, muchísimas gracias, esperemos verte por aquí muchos años. Estupendo, muchísimas gracias muchas gracias. Bueno y estamos ahora con la segunda clasificada Inmaculada Pais, Sisma, buenas tardes y Hola, buenas tardes, Segunda bien. clasificada de la modalidad de running en la que ha participado y nada y más que cada vez que vuelves a tu pueblo a participar en pruebas <risa> subimos al podio ¿no? Sí, bueno, por ahora, por ahora dos veces que he venido, pero vamos, esta gente corre mucho ¿eh? y conoce mucho las piedras mucho mejor que yo. ¿Y cómo te has animado finalmente a participar en el pentagon? Porque mi hermano nos convenció, éramos un grupo de gente somos un grupo de amigos, unos de aquí otros de fuera, de distintos sitios venga, vente, que preciosa, el año de ...y la verdad que le encantó... ...y nos la ha vendido... ...tan bonito, tan bonito... ...que hemos venido un montón a correr... ...¿que se ha correspondido... ...con lo que os vendieron?... ...eso y más... ...la verdad que ha sido más dura... ...de lo que nos lo vendieron... ...porque si no no hubiéramos venido... ...a lo mejor tanto... ...pero preciosa... ...porque te metes en la sierra... ...y miras abajo al pueblo... ...y dices tú por favor... ...es que esto es precioso... ...una prueba en la que... ...bueno... Dicen eso, que es muy dura porque tiene muy, es es multidisciplinar... Es muy dura por el cambio que tienes que hacer, que vas corriendo, te metes en agua fría, sales, subes, bajas... Es difícil porque tienes que acomodar a distintos ritmos en la misma carrera. No puedes coger un ritmo durante mucho tiempo, eso sí es verdad. Pero después disfrutas mucho más, salta bueno, haces de todo, la verdad Somos que sí. ¿Qué es eso? Que la musculatura se tiene que resentir, subir escalones bajar grandes pendientes, subir pendientes y sobre pendientes. todo cuando te metes en el río que ya viene de haber subido bajado dos o tres veces y tienes que hacer ese esfuerzo de andar por el agua eso cuesta un poco más, pero vamos a eso hemos venido, hasta una pentalón nos comentan que hasta una, una de las pruebas que parece pues eh, digamos fácil o así que es la de los obstáculos luego muscularmente también <risa> se deja notar ¿no? bueno, yo no porque tampoco me he estresado mucho yo lo que quería era pasarlo y no caerme o sea, tampoco yo le, le he pedido mucho al cuerpo en ese momento yo era pasarlo y ya está pero vamos Más ¿Cómo? bien eso, más bien es divertido. no eh, ¿Cómo estás planteando la carrera, lo puramente deportivo? No miré, na, miré más o menos cómo era y simplemente vamos a correr, vamos a intentar pasarlo bien y sobre todo, como yo le tenía mucho miedo y no hemos entrenado esto, ni teníamos ni idea del río, era vamos a no lesionarnos, o sea, vamos a disfrutarla sin lesionarnos, ya está, sí. no más. ¿Y al principio, nos comenta, habéis ido la, la, las corredoras, digamos, al más o Al hielo, principio fue... íbamos las tres primeras más o menos juntas, una arriba, una abajo, y después la primera se despegó un poco y yo que voy con mi compañera. Nosotras la segunda y la tercera hemos ido todo el tiempo juntas, pero porque venimos juntas a la carrera. Mm. Oye, ¿qué, ¿qué tal la sensación de, de correr por el río? <risa> un poquito fresquito <risa> está bien no, no es mala lo que pasa es que cuando hay mucho mucha agua las piernas duelen es que te molesta el tener y después el olorcito tampoco es que sea muy agradable y eso que hoy el río estaba limpio pero vamos no es de lo que estás acostumbrada entonces al final la primera vez la segunda y la tercera no pero la primera vez cuando yo salí del río los dedos de los pies no los tenía vamos no los sentía no solo estaba helada completamente y después no ¿impone el ambiente que te encuentres en algunos puentes digamos por, por la cantidad de gente no, sé si te no es esperas. que impone es que alegra pero alegra a la gente los puentes, pero eso te lo puedes esperar pero es que toda la zona de, de la parte de Urique el Alto la gente está en los balcones, en las puertas de las casas animándote en todo momento, eso no lo ves tú en todas las carreras ¿eh? yo las dos veces que estaba en Urique es increíble como la gente sale a la calle, abre la puerta y están allí nada más que para chillar cuando pasa eso da mucha alegría, mucha, mucha siendo una prueba tan rara, entre comillas me refiero a, tan diferente tan peculiar, ¿no? mm. digamos, ¿cómo, ¿cómo se vende? ¿tú cómo la venderías? Yo como una prueba, que tienes que venir con un grupo de amigos a pasártelo bien, ya está. O sea, aquí los podios, los premios, es lo de menos. Aquí es diviértete, salta, baila, salta, vamos, lo que tú quieras. ¿Y lo, lo que es la, la pura competición que en un segundo plano? Sí, en esta prueba para mí sí. Yo te digo que yo he ido con mi compañera y hemos ido todo el tiempo las dos juntas, porque lo que veníamos es a disfrutar. Entonces, si tú vas por un río, con alguien no es lo mismo que ir sola. Y si estás saltando obstáculos, con alguien no es lo mismo que ir sola. Nosotros lo hemos planteado así, como para divertirnos y ya está. ¿Termina una más agotada que en comparación con otras pruebas, digamos, una carrera por montaña en la que más o menos el esfuerzo es, o es, el castigo sigue, es termina similar. Termina a lo mejor diferente porque no has cansado todos los mismos músculos, entonces a lo mejor te duele más el cuerpo o algo, pero vámonos, no, son 20 kilómetros, más o menos, son 20 kilómetros. ¿Y ahora qué tenemos así a la vista? Ahora mismo voy a frenar un poquito, entonces ya hasta septiembre, octubre, por ahí, que venga la desértica que es una carrera del, en Almería, ahora mismo no voy a un poquito de relajo, un poquito de mountain en plan live, un poquito de guay a, <ríe> a, a disfrutar del verano y a disfrutar del deporte, pues no tanta competición sino vamos a disfrutar de lo que nos gusta pues nada, vale. gracias, a ti por estar siempre con nosotros ah, okay. <risa> Bueno y estamos ahora con Noelia Borges que ha sido la campeona de la modalidad running en este pentathlon ride ciudad de Ubrique, eh, Noelia buenas tardes y enhorabuena Hola, buenas <risa> ¿Qué tal la experiencia de este año? Muy bien, muy bien dura, como todos los años, pero bueno, bien. Uh -huh. Tu primera participación fue el año pasado, sí. ya tuviste ocasión de ver a lo que te enfrentabas, este sí. como ¿cómo te has planteado la prueba? Bueno, igualmente he entrenado poco, vaya. Y la prueba después eh, ha cambiado un poco, uh -huh. ha habido el recorrido, ha sido más amplio, la subida ahí al depósito, pero bueno, así es dura, la, la prueba es bastante dura, pero bien. Sí, es muy amena también Eso de que has entrenado poco, no sé yo cómo nomármelo Porque precisamente ayer te vi entrenando Pues precisamente allí fue la segunda vez Porque sí que, que he, estado, he tenido que dar un, un parón sabes mm. Estaba un medio y medio sin hacer prácticamente nada Pero bueno, entonces se adquiere después otra vez ¿Has tenido ocasión de reconocer antes de la prueba de recorrido? Sí, en la semana pasada Estuvimos uh -huh. entrenando ¿Y qué te pareció? ¿Cuál fue tu primera impresión? Bien, ya te digo eh, Ya venía del año pasado Que también la hice, pues ya sabía lo que venía Lo que me enfrentaba Sí, es dura, una prueba dura Pero después tienes momentos del río Y eso, y, y es divertida La sierra, a mí me gusta mucho también la sierra uh -huh. sabe Tiene tiene cambios Y entonces eso te viene bien Porque tú principalmente eres corredora, digamos, por sí. montaña sí. Y aquí lo que pasa es que te tienes que adaptar A las circunstancias especiales Claro, claro como esta. Exacto, por ejemplo, entrar en la piscina y después seguir corriendo, el, el choque ese de entrar en la piscina, nada y después correr, es duro, ¿eh? uh -huh. es bastante duro. ¿Y el río? ¿Es, es el río eh, sí, es muy llevadero, sobre todo la gente, te anima mucho, eh. está bien, está bien. sí uh -huh. año pasado, eh, la prueba del río, sí. fue igual que, la, que este año pero con mucho menos caudal, no sé si este año le han notado mayor no. dificultad o... Bueno, lo mejor... Mundo, te lo digo porque todo el mundo le estaba dando este año importancia al río por el cambio de temperatura, lo que podía sí. pasar, sí. Eh, por, por el caudal, pero al final en la, la sensación general es de es que no, no ha marcado tanto. ¿no? no, no, la verdad lo mejor te lo has notado que has tenido que andar más con agua desde un desde mucho antes, ¿no? Pero no, prácticamente se ha llevado bien, sí. Uh -huh. ¿Para ti es la, qué, qué es lo más duro de, del petal? Oh, los olivares... ...y el trozo este que ha puesto el juan juancri... ...el, el trocito de, a la depuradora... ...al depósito... ...al mm. depósito, eso es duro, eh... este es la de duro... ...pero bueno, después tiene muchas bajadas... ...y después el trocito de la sierra también... ...es muy bonito y... se te da ánimo... Para... ...claro, el, el ser el ser tan... ...digamos, a, a, el haber tantas partes tan diferentes... Sí. ...no sé si se resiente luego sí. muscularmente... Sobre ...hombre, todo. claro, sí... ...y sobre todo las bajadas... Es un poco rompe piernas uh -huh. Y meterte en el río Después seguir cuando Bueno, después también te viene bien la parte del río Porque mmm, cuesta Andar por el agua, cuesta Y una vez que sales de allí como que está Volando ¿no? <risa> y, va, y ya te lleva a terminar cerro Porque tú ahora mismo como estás tras la prueba no, yo... ¿Se te nota o estás...? No, no, sí bien, sí bien uh -huh. Sí, hombre, una persona que entrena no... sobre todo en las recuperaciones donde se nota ¿no? claro, tú puedes tener un momento a lo mejor de bajón, en las, en las subidas y demás pero una persona que entrena los bajones los tenemos todo el mundo y, y prácticamente aquí en Ubrique que son unas cuestas tan, tan tan pendientes es normal sí. pero después si si está acostumbrada a correr no tiene ningún problema. En lo que ha sido la carrera en sí, has tenido control, digamos, sobre el resto de participantes, sí. sabías dónde estabas en la carrera, sabías que tenías que apretar, sabías quién venían por detrás, eh, te has sí. puesto en primera posición del principio, ¿cómo así No, no, he empezado fatal, he <risa> empezado fatal, <risa> e iba la última. Y después el control lo han llevado prácticamente los colaboradores que me han ido indicando. Uh -huh. Y ya está, pero vamos, que mi principal objetivo era pasármelo bien, ...y terminarla y, y no más. ¿Dónde, ¿Dónde has ido remontando posiciones? O sea, ¿Ha sido una cosa continua a lo largo de toda la prueba? ¿Ha mm, habido un, un lugar eh, concreto donde...? Sí, he remontado porque soy mm, se me va mejor las la bajadas... Bajada, mm. ...y después cuando piso, cierra... ...vuelo también, me gusta mucho. Entonces, mm. además, que mm, creo que las corredoras... No, ...prácticamente casi todas no eran de aquí... ...eran mm. de fuera, de, de sitios que hay apenas y cierra... ...entonces... Se nota. Claro, Cuando es. una persona está acostumbrada a subir por aquí y vive en ese entorno, también juega un poco con el ventaja. Conocer, el conocer el, el conocer terreno, es no? Human, ¿no? claro. Sí. Y además vivía aquí en Ubrique, que, que es lo que hay. No, no, Elie, ahora sí, qué tienes así en, en, en mente? Digamos ha hecho el pentatlón, pero normalmente digamos, ah, estás haciendo sí. estás haciendo pruebas sobre sí. todo por montaña, ¿no? Sí, sí. <ríe> Tengo ganas de hacer la de Villaluenga Noctuna en agosto. En agosto. agosto. Sí ese mi próximo objetivo. Tu próximo reto deportivo, eh, hasta entonces, no sé si ahora con el tema del verano bajáis un poquillo lo que es solo de entrenamiento. Bueno, de se, lo, no se baja, sino se cambia a lo mejor los horarios, porque mm -hmm. ahora empieza ya la calor y ya por, por la noche, los frontales, que también es súper divertido. Mm -hmm. O te levantas tempranito a las seis de la mañana y te da un desayuno allí en Sierra Baja, que eso, ya ves. Mm -hmm. Pues nada, Noelia, pues, <ríe> muchas gracias y enhorabuena. <ríe> muchas gracias. Bueno y estamos con el Cásido finalmente tercer clasificado en el pentaldón en la modalidad RAI con Sergio Benítez de Jerez de la Frontera. Sergio, buenas tardes enhorabuena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Tu primera vez aquí en Ubrique? Sí, la pentadón, primera, ¿no? la primera, la primera. ¿Y qué, qué impresión te ha llevado de, de esta prueba? Eh, muy bonita y dura, muy dura. Ya me la habían comentado que era dura pero es bastante, del más de lo que pensaba. ¿Cómo ha llegado a conocer la, la existencia del pentaldón? Hombre, pues, como llevo varios años haciendo duatrones, entonces ya bueno, el mundillo de ese de la gente, los conocidos, ya, ya llevo varios años queriéndolo hacer, pero siempre me ha coincidido con alguna prueba, o ya terminando la temporada, nunca me he coincidido, y este año ya vi la fecha y me lo propuse, digo, un mes antes, digo, cojo la fecha y, y tengo que ir, sí o sí. Siendo una prueba tan, digamos, heterodoxa, ¿no?, eh, fuera de cualquier circuito, uh -huh. eh, la primera vez que has oído hablar de ella ha sido por el boca a boca, porque... Digamos que para la gente de fuera no tiene un atractivo por no ser, digamos, una prueba oficial, ¿no? No claro. vaya a uno tiempo ni... Pero, no sé, ya, como te digo, ya hace ya cuatro o cinco años que, que sé de ella, no sé si es de... no me acuerdo si de los compañeros, de duatrones, de de las redes sociales, incluso puede ser que que sea algo de eso. Entonces, no sé, no me acuerdo ahora mismo de, de que la conozco pero siempre lo he, lo he seguido. Tenía Dejando que... esto a un lado, ¿qué tal ha ido la, la prueba? ¿Cómo lo has planteado? Eh... Bien, yo la idea era, como le dije a Migue, a Orihuela, le dije... le Estábamos en la salida y digo, Migue, voy a intentar detrás tuya. Me dice, no, porque tú estás más fuerte, tú te ir antes. Digo, no, bueno, no sé, ya veré. He intentado y he ido detrás de él dos ratos, dos segundos con él, pero ya ha un momento ya que se me ha escapado, no he podido seguirlo. Él también se conoce mejor el recorrido, así que es verdad que se lo conoce mejor, entonces ya es otro punto a su favor. Pero que me ha sorprendido que estaba muy fuerte, estaba bastante más en forma de lo que pensaba. Y bien, ya al final yo me he ya un poco el cansancio y venía otro compañero detrás que también lo conozco y he decidido aflojar un poquito y terminar con él uh -huh. y disfrutar más más todavía. ¿Cuál las pruebas que crees tú que, que marca el pentadón? ¿Cuál es la más importante donde se decide la carrera? La más importante, Uf, hombre, la parte, la primera parte a pie, bastante, pero la bici también, porque es muy técnica, entonces hay que estar en forma, y que estar fuerte, pero también el, el conocerse el circuito. Pues la parte a pie es muy dura también, la, la parte de la piedra del mirador, ¿no? Eso se llama, ¿no? También es dura y también... Es muy decisivo, porque ya la parte de la natación es muy poco muy poca cosa. A mí también me ha penalizado mucho el, el tema del, del tiro. Las tres veces que he tirado, me han penalizado las tres veces. Y he perdido un minuto y medio. También me decían que casi todo el mundo le pasa lo mismo, pero... sí que es verdad que ahí se me iba también el primero. Y ya el segundo me cogió. Y bueno, pero... Yo creo que así todo, en la parte del río mucho no se puede sacar. Eso sí te va a preguntar, ¿cómo qué, parte... qué tal la experiencia de correr oh, por un río? El río bien, duele los pies un poquito cuando llevas un rato con el pie frío, los se te los pies, pero bien. Eh, un poco peligroso, me he el tobillo dos o tres veces también y pero muy bien, los ánimos de la gente del público espectacular comentaban o había aquí cierta preocupación por el contraste de, de, eh, de temperatura digamos a la hora de entrar en el río decir que está muy murcia pero lo han dicho que no nada no, no para tanto no, no es cuandolle un rato ya el, se te enfría un poquito el pie de pero como estaba también movimiento no, no es tanto y el contraste una vez que entra no que está en calor tan caliente y viene de hacer 10 Incluso se agradece, igual que la piscina, está la fría, pero tú vienes de hacer ejercicio, en un momento nada más no, no no se nota. Tanto. Cuando vienes a ubicar una prueba tan peculiar, eh, con tantas disciplinas diferente... Eh, y estás metido en carreras, ¿realmente estás compitiendo para, para llegar lo antes posible o, o ya te digamos te dejas llevar por el ambiente y por todo y, y lo que buscas es divertir? Claro, ya que según también como, como vaya la clasificación, como vaya en la carrera. Yo, hombre, solo hace carrera he ganado algunos tracks, algunas carreras o todas, entonces me sí, más picado, digamos, y me gusta estar arriba. Pero ya cuando más o menos está la cosa de bueno, Ya, dice, bueno, ya me dejo llevar como más pasada y digo, bueno, ya intento disfrutar el último metro y con, con con un compañero porque como yo venía a la prueba, venía solo no venía con un compañero de equipo, ni nada, ni familiares pues digo, voy a ir para adelante, voy a ir a tirar y digo, fuera con, si fuera con un compañero voy más a disfrutar, claro, me lo tomo de otra manera como va a, a pasar al final me ha cogido este compañero y digo, bueno, ya a los últimos metros, el canal lo he hecho con él, el, el último canal, los obstáculos y eso. Y ya hemos entrado juntos y nada, y a disfrutarlo. ¿Qué tal el ambiente? ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Estupendo. Muy bien. En la parte del canal donde está todo el mundo, porque la parte del pueblo está un poco más tranquila. Pero muy bien, muy bien. Me gusta el ambiente del pueblo. No hay, no hay mucha gente o no hay nadie quejándose. Me ha parecido. Sergio, bien. nos comentas que tú vienes del Dualslot, ¿no? sí. Sobre todo qué qué tipo de pruebas suele realizar. Eh, ¿El circuito andaluz o es eh, provincial, ¿no? El año pasado hice el sí, Andaluz, sí, el, sí, el sí, circuito sí, Andaluz sí. y bien, lo bien, te los di primeros dos mil. Y bueno, el problema es el tema de los entrenos, con la familia, el trabajo, compaginarlo todo. muy agobiante, muy estresante. Y este año no he, hacer, este año no he hecho ningún duatron. Este, de hecho, es la primera carrera que hago del año a pie. Por eso mismo, que me lo he querido tomar más tranquilo. Y, y eso, más que nada el duatron cross y provincial andaluz. Bueno, también hice el, el Campeonato de España el año pasado también. El año pasado fue cuando más me centré en duatron más fuerte. Y este año, más mucho más tranquilo, porque es muy agobiente, te estresa demasiado. <risa> pues nada, Sergio, muchas gracias, enhorabuena. Nada, ti, gracias. Bueno, y estamos ahora con el casi segundo clasificado de la general de este Pentalon Ray, que es Alejandro Sabadilla Alconchel, de San José del Valle. Alejandro, buenas tardes, enhorabuena. Buenas tardes. Tras dos terceras posiciones, este año ha, ha subido el tiempo de daño, ¿no?, en, en el podio. Pues... Parece que sí, vamos bueno, no todavía aún no he visto la clasificación y nada, porque he montado segundo y tercero juntos. Eh, este año quizás haya sido el año que, que más he disfrutado, porque no... Este año me lo he tomado, sí. Digo, este año vengo a disfrutar, más aún si cabe, el tercer año que la hago y este año he venido a disfrutarla totalmente. He montado segundo y tercero los dos juntos, no sé si finalmente me han puesto segundo y tercero, pero vamos... Sí e eh, eh, igualmente no satisfecho como como todos los años carrera muy diferente a la de años anteriores o en líneas generales eh, eh, ha sido la historia de siempre no más o menos la ha visto igual que, que otros años los recorrido y eso no creo no yo no he notado diferencia vamos no sé si había alguna modificación bueno si sí. ¿Es que por el recorrido digamos por el desarrollo de lo que ha sido la carrera en sí no el desarrollo más o menos ...como estos dos años que he estado viniendo... ...más menos me lo he tomado de la misma manera... ...porque la primera carrera pues, más o menos... ...si me exigí un poco más... ...ya se remarcaron las diferencias... ...los tres primeros y el, el que venía cuarto, quinto... ...venían más más retirado ...y ya está ahí la misma tónica... ...la bicicleta mantuve la distancia... ...cogí al que iba segundo... Él, ...en la última carrera a pie y a disfrutar de la prueba eh, orihuela es immatible? O...? Orihuela que esta prueba la tiene marcada en el calendario en rojo que la parido es, ¿no? evidentemente claro, eh, él es de aquí está aquí con su gente su, su pueblo, se conoce muy bien en todos los recorridos y, y, está, y él estando no está al 100% todavía porque lo conozco y no está al 100% Pero es que él conociéndose aquí el recorrido y aquí es su prueba. Uh -huh. Pentalón y, y Miguel Orihuela eh, se llevan de la mano. Entonces, ¿tú cómo le has planteado la prueba este año? Lo puramente, lo estrictamente deportivo. Pues yo la he planteado, ya te digo, este año el que más con más ganas venía de disfrutarla. Entonces, me... ...evidentemente sé más o menos de, de mi capacidad y de mi cualidad... no ...vengo que no estoy corriendo mucho este año a pie... ...porque tengo algunas molestias... ...entonces digo, bueno, pues salí a correr a pie... después en bici, sé que la parte de bici también muy dura... ...ya me la conozco de estos dos años... ...como el recorrido más a, prácticamente el mismo... ...digo, pues en bici apretaremos y ya después la última carrera... ...pues a disfrutarla, a dar mis saltitos ahí en, en el río... y ...y así me lo he planteado este año, más o claro, menos. Claro, porque tú, eh, en realidad, donde de, realmente te defiendes bien... Y, ...y dominas, digamos, las pruebas es la modalidad de bici, ¿no? Eh, ahora eh, llevo unos cuantos meses que sí estoy haciendo más bicicleta... ...como te he dicho antes, porque empecé este año a correr más a pie... ...pero me, me salió una molestia ahí en un pie, una inflamación, vamos, la articulación... ...entonces tuve que dejar un poco la carrera a pie... Y ahora estoy corriendo poco, corro una vez o dos en semana, no, no me obligo mucho porque aún tengo estoy resentido de la lección. Y a partir de la lección, que fue el último de, de febrero, pues sí empecé más a montar en bicicleta, hacer más kilómetros en bicicleta y me más en bicicleta. ¿sí? Uh -huh. eh, lo que se refiere a las la pruebas en general, el, el nivel ha parecido al de otros años, ¿no? Sí, más o menos... Eh, ...siempre están ahí los dos, 3 cuatro, cinco participantes... ...hombre, que se, como en este mundillo más o menos... ...nos conocemos todos de, de otras pruebas... ...sabe uno más o menos de las cualidades de cada participante y... ...hombre, es, es que es una prueba... ...es muy diferente a, a, a cualquier otra... ...porque vamos, pentatlón... ...yo por aquí, por ejemplo, la provincia de Cádiz... ...no conozco que otro pentatlón que hagan en otro pueblo... Sí es exigente una prueba que, que, como no tenga una condición física media-alta, lo puede pasar mal, uh -huh. realmente mal. Uh -huh. Oye, el tramo del río, este año diferente al de años anteriores, ha venido un año de lluvia, eh, mucho más caudal, eh, ¿se ha notado? Eso se nota sobre todo eh, en las piernas. Uh -huh. En las piernas y a la hora de correr, eh, la altura del agua, no te deja dar la zancada para correr y... Es sí se nota bastante vamos. tú como corredor foráneo digamos cuando tú explicas o algún compañero tuyo te pregunta por cómo es el pentadón y te dice cuál, ¿qué es lo más duro de, de esta prueba? ¿tú qué le respondes? lo más duro yo creo que tiene poco que sea fácil de la prueba <risa> porque tanto la carrera a pie como la bici hemos, ahora he estado mirando los, los kilómetros y demás en total me ha en la carrera a pie son unos 15 kilómetros y medio ...y en bici unos 12, o sea que son más kilómetros a pie que, que en bici... ...pero es que la, el circuito de la carrera a pie no, te, no, no tiene descanso... ...es para arriba, para abajo, zonas de dificultad, muchas piedras... ...las bajadas no te dan opción tampoco, que tienes que ir dando frenando la musculatura... Después la parte de bici también es exigente, tiene sus partes técnicas, sus subidas duras, las bajadas, como no sea no te defiendas bien en la bicicleta, lo puedes pasar mal. Explosiva. La, la palabra que lo puede definir es una prueba muy explosiva sí, en sí. todos los niveles, ¿no? Eh, vamos, a la vista está que lo, los tiempos, dos horas y cuarto, dos horas y 20 que se echan los primeros, <risa> y de, más o menos son veinti pocos kilómetros en el, en el global de, de correr y bici eso lo dice todo, más o menos el tiempo final que es una prueba bastante dura hombre. Ya por último, comentarás que este año eh, bueno, que quizás la carrera a pie la, la está dejando a un lado, ¿en, en qué te estás centrando? ¿Te veo con la ciudadera de la Legión? supongo que en los la sudadera, en 101 la, presente, ¿no? no, no, la ciudadera esto de, de la estamos? Legión, eh, me la han dejado esta mañana porque eh, se me olvidó la ciudadera en mi casa, no traía eh empecé este año como te dije antes a correr a pie corrí algunas carrerrillas de detrás en la media de Sevilla como preparación pero a partir en febrero a último de febrero ya me salió la molestia y dejé la carrera a pie eh, digo no si no se puede correr a pie pues bicicleta me federé en ciclismo y he corrido creo que ya tres tres pruebas de, de, de ciclismo de maratón en mm. provincia de Cádiz corrí la semana pasada también el campeonato de Andalucía en Castellar Eh, ahora mismo ya creo que ya el verano está aquí. Me parece que voy a frenar un poco, eh, seguiré practicando ciclismo, corriendo un poco, a ver si ya realmente me se quita la molestia de del pie y después de verano pues creo que seguiré a ver si comple completo el circuito provincia de Cádiz de maratón y alguna otra prueba por ahí más para disfrutar. Mientras el cuerpo y la salud responda supongo que seguirás viniendo al pantalón, ¿no? Eso seguro. Mientras mientras pueda venir, sí. eh, para el año que viene, si Dios quiere, volveré a repetir, ya te digo. Con este tercer año consecutivo que vengo... Y todos cogiendo podio, pues... pues gracias a Dios, hombre, sí. Eh, eh, es obvio que el, todo el deportista que entrena y se sacrifica para una competición... Eh, Eh, los resultados los lo quiere uno B después bueno eh, un primero, un segundo, un tercer puesto pues eso es lo que realmente aunque ya mañana tienes que volver a levantarte a trabajar, pero bueno, el ratito te el ratito que, que te pasa una hora después, subir al podio y demás, pues, es lo que te lleva te llevas a la casa y con la familia que siempre viene a animarte, a apoyarte. Nada, Alejandro, muchas gracias y no enhorabuena un año más. Nada, a ti. Bueno, y estamos ahora con el casi los vencedores de esta novena edición del Pentalón Race Ciudad de Ubrique con Miguel Orihuela. Miguel, buenas tardes, enhorabuena. Buenas tardes, ¿tú? ¿qué tal? Vaya sorpresa, Miguel Orihuela campeón, ¿no? <ríe> bueno, la verdad es que nos hemos encontrado bastante bien este año y un recorrido que me, que me gusta, ¿no? Eh, un recorrido muy técnico, dificultad, duro y la verdad es que este año veníamos, lo tenía muy, muy, muy muy metido en mi calendario, ¿no? Ajá. ¿Eh? Miguel, muchos dicen que la prueba hecha la marca el, el segmento de bicicleta o sea, eh, teniendo en cuenta que este año pues en ese aspecto tienes más fuerte que ninguno quizás, eh, digamos que eh, era era obvio ¿no? que ibas a estar ahí en, en esa primera o en esas primeras posiciones, ¿no? Hombre, la verdad que el circuito, la, la eh... pentathlon... Es verdad que, que siempre se intenta, si estás fuerte a pie, intentar que saquen menos distancia a pie, ¿no? Pero donde se marca la diferencia mucho es en recorrido en bicicleta, ¿no? La parte de la udireza, la técnica, los recorridos, los recovecos, escaleras... La verdad, si estás fuerte, por mucho que te saquen a pie en bici, donde te marca la diferencia, ¿no? Miguel, el, el circuito de, de bicicleta que fue modificado a última hora, se le quitó una vuelta, ¿cree que fue acertada la, la decisión? Bueno, mmm, los que estamos ahora físicamente bien, no, nos convendría más una vuelta más ¿no? en bici, ¿no? pero bueno, yo creo que, que está hecho para que también disfrutemos un poco más y darle también que disfruten más ¿no? a la gente que menos entrena y la verdad que con dos vueltas en bici yo creo que está bastante bien. no Una más sería ya, creo yo, que descalificar mucha gente ¿no? y aburría mucha gente y la verdad que... Yo creo que con dos vueltas está bastante bien, ¿no? Eh, líneas generales, lo que ha sido la, la carrera, lo puramente deportivo. Desde el principio has impuesto tu ritmo, ¿ha, ha habido alguien que te haya podido seguir eh, o has estado en solitario ya prácticamente desde la salida? Bueno, pues mi idea este año era de, de intentar, de, como no estoy corriendo mucho a pie, pero es verdad que me estiman, que sí es verdad que he corrido algunas carreritas. Mi objetivo este año era de intentar salir fuerte, esté como esté, ¿no? no tan no reventar, pero así marca mi ritmo. Sé que había dos o tres chavales que corrían mucho como el que ha entrado tercero y segundo, ¿no? Como el Titi y, y Ale Aleño ¿no? y el Pepe, que corrían mucho a pie, pero bueno, quise hice sprintar los primeros metros, colocarme ahí con el Titi que más ha estado casi pegado a mí hasta la huerta, hasta la huerta en bici. ...y la verdad que no he tenido... ...la verdad lo he tenido atrás para el de bici, ¿no? Uh -huh. Claro, porque como tú comentabas, tu estrategia es... ...en la carrera, intentar pues... Eh, ...no perder tiempo, mantenerme ahí, ganar lo que pueda... ...y luego ya en bici es donde... Realmente se mete la... en el... Claro, mi, mi objetivo era este, ¿no? Como tú sabes, no estoy tampoco entrenando tan fuerte la carrera a pie El objetivo es, es ese ¿no? Intentar Si puedes mantenerte arriba a pie, mejor Si puedes sacar tiempo, mejor todavía Pero si las características de la carrera Ves que no puedes mantener un ritmo de irte a pie Pues lo que intenta es no vaciarte Mantener el ritmo de carrera viendo los primeros corredores y a raíz de ahí pues en la bici, y sí, la bici voy a vaciarme entero, ¿no? En la bici, conociendo el recorrido y, y conociéndome yo como estoy aquí, pues la verdad que voy a, a sacar tiempo en bici, ¿no? Eh, ¿Lo que es la carrera a pie? ¿Estás resentido de algo, más bien? Pues la carrera a pie la verdad que este año voy bastante bien, ¿no? No, no no estoy abusando de la carrera, pero la carrera este año en Guila Pentalón iba a arrancar de primera hora, no he pensado en ningún momento en la rodilla, la verdad es que estoy bastante bien, ¿no? más quinterosa en el pentathlon bueno, la verdad que el pentathlon es una carrera no que me se, da, me se ha dado bastante bien hasta el día de hoy y me gusta me gusta porque me gusta mucho el mountain bike y esto para correr un pentathlon realmente es verdad que tiene que estar en bicicleta tiene que estar bastante bien, ¿no? y los cementos de aquí la bicicleta, el que viene y la conoce sabe que es muy técnico y muy dura bueno uh -huh. Aparte de dureza, sobre todo eso, ¿no? Muy técnica, muy técnica. Aparte de dureza, además, yo creo que donde arrabañamos más más tiempo es la técnica, en ¿eh? los recovecos, en la, en las vueltas de, de escaleras, subidas, bajadas a trialera, es donde más se gana más tiempo, ¿no? Quizás lo que tire más a la gente... Eh, ...a no participar en la prueba en bici, la técnica, ¿no? Bueno, es que, claro... Mmm, ...lo que... ...esto como bien dice Juan Cris... ...no una prueba que esté estimulado... ...en los calendarios de nadie, ¿no? Es verdad que el que viene en la prueba... Mmm, ...repite... ...entonces si sí es verdad que... ...que la gente en bicicleta, pues... ...el sector de bici... ...la gente no es para atrás, pero porque... ...supuestamente... ...no es que no entrenan, sino que lo quieren más... ...más llano, ¿no? Y el que quiera correr un pantalón... Tiene que estar un poquito en bici, en forma, ¿no? Una opinión, Miguel. ¿Qué? Eh... Vemos que la prueba es preciosa, muy bonita, eh, recorre todo el pueblo, eh, hay diferentes eh, disciplinas deportivas, eh, se han cambiado todos los años para ir perfilándola, mejorándola, el año pasado se metió la disciplina nueva de carrera solamente, pero da la impresión siempre que en lo que se refiere a inscripción no termina de, de, de pegar el despegue alto, ¿no? sí Bueno, ahí... la verdad, ¿no? Que no, no sé por qué, porque la, la prueba es espectacular, ¿no? Madre, yo creo que yo creo que está un tope en 120 participantes, ¿no? Y rondamos siempre los 100. Mm, yo creo que a lo mejor es porque o, o es muy tardía o yo qué sé, algo pasa de que no con porque por ejemplo ayer hubo maratones en Montecoche, hubo carreras también, entonces no sé por qué la gente no, no, no termina de decir, vamos a Jenner Christensen, ¿no? porque el que prueba re, repite no y no entiendo yo por qué, pero bueno con un centenar de, de escrito yo creo que está bastante bien la prueba no porque son falta ya en 20 mapa para llenar cupo no Para ir despidiéndonos, Miguel, eh, queríamos hacer también referencia al Almoraima. ¿Qué tal te fue en ese campeonato de Andalucía? Bueno, pues el Almoraima bastante bien, ¿no? Es bastante dura. Como ya sabemos, es algo muy retrasado, ¿no? La carrera de, de ahora mismo maratones. Y cuando es campeonato, pues, mmm, eso va por ranking, ¿no? Entonces, pues, te cuesta mucho arrancar. ...y claro, son 600 corredores que van delante tuya... ...cuando ya viene hasta arriba pues... ...las fuerzas van cayendo para atrás ¿no?... Y, ...y ahí están todos los gallos... ...gallos que... ...que son profesionales del mundo este ¿no?... ...tienen de ciclismo y... ...y bueno, bueno, yo disfruté... ...lo que no están los escritos ¿no?... ...y la verdad que... ...a poquito a poco me estoy encontrando... ...muy bien de estado de forma... ...técnicamente me estoy encontrando muy bien... ...y a la vista está ¿no?... ...ahora mismo estoy aprendiendo para el año que viene intentar de, de por lo menos en la categoría de la ruido ¿no? Como tú decías, este año casi que promocionándote no para, para próximas temporadas eh, lo, como tú comentas ahí en, en, los, en los, eh, los cajones ¿no? de, de salida de pruebas oficiales que puedes adelantar un poquito y oposiciones ¿no? Claro, es que he estado dos años en el dique seco, dos años sin competir dos años que no sabía entonces si a... cero, prácticamente Claro, es verdad que lo, mmm, el que retiene, que tuvo, retuvo ¿no? ¿no? dicen el refrán este, claro, pero si tú no entrenas no, no estás en forma, y dos años ahí, después de una operación que tuve de, ro de dos rodillas, eh, me está costando trabajo coger ritmo, y este año, pues, como yo hablé con el equipo, eh, he dejado de correr, no he de correr, y eh, bueno, me viene bien también una carrerita, pero estamos de prueba... Y la verdad que me estoy gastando bastante bien, ¿no?, a, a lo que es el ritmo de mountain bike, ¿no? Es muy duro porque es muy explosivo y hay la gente, el que no entrena tres horas, entrena diez. Pues nada, Miguel, que muchas gracias y enhorabuena un año más. Gracias a ustedes por estar ahí. Bueno, y cerramos lo casi ha esta novena edición de Pentalón Raíz de ubrique como siempre, con el balance del organizador, Juan Cristóbal Chacón, que lo tenemos con nosotros. Juan Cris, buenas tardes y enhorabuena, porque ha salido todo bien, ¿no? Pues sí, mira, a... teníamos muchas dudas este día de hoy a... y a lo mejor es por el sobreesfuerzo que he tenido, hemos tenido que hacer entre todos de, de preparar la... esta Pentalón con los contratiempos que hemos tenido, pues... A... La verdad que ha salido muy satisfactorio muy bien eh, siempre ha, ha habido sus pequeños fallos como lo hay en todas no personas han sido unos fallos muy leves y la verdad que muy contento hemos, hemos he hablado con la mayoría de los colaboradores y no ha habido incidencia no ha habido ha salido todo conforme y, y el homenaje este a, a, a jacob pues la verdad que ha sido muy, eh, ha sido muy emotivo Y, y están la gente cercanas a Jacob, pues lo han agradecido aquí a la, a la Pentathlon y nada, estamos estamos felices y contentos. En general, la, la opinión de los participantes en cuanto a los cambios forzados, digamos, ¿no? eh, la pena, apenas se han dado cuenta, ¿no? ...o apenas la han echado... ...la han echado en fase... ...me decía el tema de los museos... A, ...a que se haya cambiado... ...sí, bueno... ...lo he comentado en el briefing... Y, ...y bueno... ...todo... ...claro... ...no están los permisos... ...pues entonces pues... ...lo han tenido que aceptar como es... ...y ya está... ...no hay museo este año... ...pues nada... ...pues sin museo... ...también es espectacular... ...la Pentalón sin museo... ...este año ha sido espectacular... ...ha acompañado a la climatología... ...no ha hecho tanta calor... ...y al final... ...el miedo ese que se le tenía al río... ...por el cambio de temperatura no ha sido tanto la gente ...en ese aspecto ha destacado más la piscina, ¿no?... ...era más lo que se hablaba del frío del agua... ...que, que lo que, en realidad, que con, en realidad ha sido, ¿no?... Y, ...y algunos me han comentado que hasta la, les ha venido muy bien, ¿no?... ...porque, porque la musculatura se la ha relajado... Y... ...total, que ha salido bien... <risa> el, ...en el apartado de incidente ¿alguna caída o algún problema durante la prueba o ha ido todo... Correcto? ...bueno sí, ha habido algunos algunos corredores de la categoría promesa, ¿no?... Que, ...que sí que es verdad que le ha venido la prueba un poco larga... ...y han tenido algunos problemas, eh, no de caída, pero sí problemas musculares y demás... Y han, ...alguno ha tenido que asistirlo la, la ambulancia... Eh, ...pero bueno, sin mayor importancia... De lo que yo me he enterado no, no había ninguna importancia, se han tenido que reatirar, de hecho ha habido solamente dos, dos promesas que han subido al podio porque ya no, no había más eh, Es que se han retirado bastante, los chavalitos no han aguantado el tiro, pero bueno, que entrenen y para, para el año que viene que, que lo disfruten En ese aspecto el trabajo de los colaboradores es impecable como siempre, ¿no? Pues sí, ha sido, ha sido una coordinación y mira que siempre lo he dicho, eh, yo pongo lo, yo que soy el, el que ha inventado esta prueba, yo pongo la tarta pero no digo por dónde lo tienen que comer, ¿no? entonces ellos muchas veces van a lo que yo le digo y no saben nada más. Eh, no es por nada, sino porque yo no quiero que sepan nada más Yo quiero que se concentren en en su en lo suyo Y que no sepan más de la prueba A veces, muchas veces peco por eso, ¿no? Porque eh, los mismos corredores preguntan Que cuánto queda, no sé qué Y entonces ha, hay noticias que no tienen no tienen ellos Pero el cometido que ellos tienen Pues sí, lo saben perfectamente Saben perfectamente Y, y como lo sabían perfectamente Pues la han, la han hecho y la han bordado Este año una de las novedades era la de, la de los escobas, ¿no? Ibas a... O la medida nueva ¿no? de quitarles de usar y que la gente eh, si la prueba no sé cómo ha sido al final como ha sido el resultado a cuánta gente se ha quedado fuera de la carrera pero lo que sí se ha visto es que ha, ha estado más ágil el final ¿no? ha sido más rápido ¿no? pues ha, si respecto? ha sido un acierto porque ya de antemano antes de antes de empezar la prueba ya sabíamos cuándo iba a terminar más o menos porque si a la un a la un y cuarto ya los escobas eh, venían no, no, no, no. venían acelerando pues sabíamos que a las 2 ...iban a estar aquí... ...y hacia sido... ...han estado incluso antes de las dos... ...no... ...y de hecho pues tampoco han recogido... ...han recogido... ...mucha gente... ...eso denota... ...denota también la... ...la... ...la fortaleza que tienen ahora... ...y lo bien preparado que vienen la gente... ...a un pentadón... ...que... ...una prueba bastante dura... ...y... ...y antes teníamos que esperar hasta... ...tres y casi cuatro horas... ...y ahora pues mira... ...estamos... ...la gente que están han apuntado... ...que ha sido también un buen número verdad, me digo bastante preparada. ¿Cuántos han participado finalmente? ¿Cuántos han tomado la salida? Estaban apuntados estaban apuntado 105 así, pero al final han venido 97, algo así me, han, me han dicho, me, no lo pero bueno. cifra de La cifra de la mentalón. <risa> ¿Qué, se ¿Qué se puede hacer? para que termine de despegar esta prueba? O ahora mismo tú crees que, no, que no es necesario. Bueno, dejar, llevamos el 105 en 15, 15 Yo... más, ¿no? Yo creo que para la infraestructura que tenemos del Club Deportivo Salto del Cabrero pues no nos podemos permitir más, más gente. Yo estamos contentos con lo que con lo que es porque es lo, lo que podemos llevar. Si nos enmarcamos en, en, en más más corredores y demás, pues igual pecamos y, y nos sale malamente. Así lo llevamos más controlado y no sé, ha salido nueve años casi bien. Eh, no lo cambie. <risa> Nada, Juan, Cris, nueve años, porque pues lo veamos nueve años más. <risa> si el cuerpo aguanta. No creo que aguante tanto el cuerpo, pero bueno, total, se intentará. Nada, pues muchas gracias y enhorabuena. ¿eh? Venga, gracias a ti, Ezu. Con esto vamos a poner el punto y final No hay más tiempo por hoy No hemos pasado sobradamente de nuestro límite Volveremos mañana con el resto de la actualidad deportiva Nos queda mucho por desgranar Y ya lo haremos a lo largo de lo que nos resta De semana Y también iremos adelantando lo que nos espera Para el próximo fin de semana Mañana a las cinco y media estaremos por aquí En la sintonía de Radio brique se quedan ahora con los servicios informativos de esta casa Muchas gracias por su atención Que pasen una feliz tarde